Sí, no solamente para las trabajadoras, también para los trabajadores, porque este es un, el, el, el artículo que nosotros incorporamos en, en la ley 5811, que es la ley de licencia de los públicos, habla de violencia de género. Cuando hablamos de violencia de género incorporamos tanto a los trabajadores como a las trabajadoras. Pero bueno, evidentemente eh, los índices que nosotros manejamos, la, la mayor violencia recae en las mujeres. Eh, en este marco nosotros empezamos a trabajar con los diferentes sindicatos eh, y organizaciones sociales sobre los derechos de la violencia de género eh, y bueno, este, veíamos que era muy importante incorporarla en, este, en esta ley, la 58.11, porque eh, evidentemente las mujeres o los hombres, pero por lo general las mujeres, Este, tomaban licencia por psiquiatría o por algún artículo 40, que es el artículo de enfermedad, y no porque realmente eh, sea eh, de violencia de género. El tema es que cuando eh, uno concursa o su carpeta de antecedentes, queda marcado las licencias que uno va tomando. Y esto sí perjudica encima eh, su, su ascenso a las diferentes categorías. No, no, no. Eh, este, una vez que ya eh, nosotros ya, ya es ley, ya el ejecutivo tiene que presentarla y, en el boletín oficial. Y bueno, este, lo bueno de esta ley no es solamente la licencia, lo que marca eh, eh, este artículo eh, marca que, que, que sufre este flagelo, solamente también puede tener el cambio de, de lugar de trabajo, horario, reducción horaria porque no solamente eh, la cuestión es eh, la violencia, los golpes físicos o psíquicos, sino que después posteriormente sigan siendo acosada, eh, entonces hay que resguardar eh, también los lugares de trabajo o los movimientos, modificarlo para que el agresor no siga este, eh, mm -hmm. agrediendo a la, a, a la víctima. No, la verdad es que la legislatura no, no, no tiene, o sea, a ver, no hace leyes en ámbitos privados porque, bueno, no, no, hay, no hay incumbencia. Lo que sí invitamos al ámbito privado que esto acompañen. Uh -huh. En última, también los sindicatos en los ámbitos pri privados también pueden recurrir a, a, que, a que esto pueda eh, ser también para los trabajadores de los ámbitos privados. Yo, eh, a ver, esto es una opinión personal, ¿no? Pero uh -huh. yo calculo que en un mes, un mes y medio, esto tiene que ya estar incorporado en, en el sistema. Es que realmente para nosotros, eh, ayer haber funcionado un paquete de, de proyectos con respecto a la violencia de género, eh, nos pone orgullosos porque eh, todos los partidos políticos, excepto el FIT el, el Frente de la Izquierda, que votó en contra de la Comisaría de la, de la Mujer, este, estos, estos proyectos se venían trabajando eh, y consensuando en, en diputados y en senadores eh, hace más o menos casi seis siete meses, eh, y por fin pudimos tener una un, como un consenso de todos los partidos para que esto sea como políticas públicas, también en al Ejecutivo, quien no importa qué partido político esté, sino que también vaya profundizando y garantizando eh, que no haya eh, ni una menos, ¿no? Eh, sí, sí. Con respecto a la violencia de género eh, hay un proyecto de violencia obstétrica que se está trabajando, ya salió en, de la comisión de salud, ahora está en la que es asuntos constitucionales eh, y eso también va a ir reforzando todos los pasitos que estamos dando con respecto a, a la violencia de género. Igual hay otros que no son de, de con respecto a la violencia de género, hay otros proyectos que son interesantes que creo que vamos a, a ir sacando a medida que vayamos consensuando. No, muchísimas gracias a ustedes por comunicarse para que la gente pueda informarse, que eso también nos gusta muchísimo. Y bueno, siempre a disposición